Muy bien, aquí estamos queriendo hablar de economía, como cada miércoles. Bueno, Bárbaro, mira, esta semana tenemos eh, el datos de industria, de la industria uruguaya, de la evolución de la industria uruguaya enero, y ayer se publicaron los datos de actividad económica, mercado de trabajo, desempleo concretamente, que es el que siempre más llama la atención. Vamos a repasar un poco este, los datos, ambos... Indicadores miden la actividad del mes de enero, un mes un poco particular. Nosotros lo hemos visto acá este, específicamente por los efectos de la mala temporada que hubo. Bueno, la industria, eh, que no es turística, la industria manufacturera también sufrió en el mes de enero, siguió su caída concretamente enero del 2021 contra enero del 2020, que ya venía algo bajo el nivel de la industria, bueno, aún así cayó un 0,3%, y si miramos eh, las horas trabajadas, la situación fue mucho peor, cayó 9,7%, siempre comparando enero 2021 contra enero del 2020, y eliminando el efecto que tiene, el sesgo que genera la refinería de ANCAP. O sea, sacando la refinería, la industria manufacturera cayó casi un 10% en horas trabajadas y un 0,3% en cuanto al volumen físico producido. Si lo vemos contra el mes anterior, o sea, enero del 2021 contra diciembre del 2020, eliminando la refinería también, lo que tenemos es una caída mayor todavía, 0,9%. Y el principal rubro que ha pesado en esta caída ha sido la elaboración de alimentos y bebidas, que cayó un 2,6%. Uno de los rubros que dio positivo el mes de enero, pero que no fue suficiente como para tornar positivo el índice general, fue eh, producción de papel y derivados, que creció casi un 5%, 4,92%. Eso quiere decir entonces que la industria uruguaya está actuando, al igual que el resto, de la economía en forma muy diferente de acuerdo al sector. Hay sectores que están creciendo, en este caso eh, las papeleras, y hay otros que están eh, cayendo y que siguen cayendo a lo largo de todo el año 2020 y arrancaron a la baja también en el año 2021. Los que crecen no crecen con tanta fuerza como para compensar los que están cayendo, que son la mayoría. Así como estábamos diciendo que hay una caída en las horas trabajadas, en el mercado de trabajo. Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de desempleo en enero del año 2021. Ahí vemos que la tasa de desempleo se ubica en el 10,7%, muy parecida a la que teníamos en diciembre. En total hay 192.000 192, desempleados en nuestro país. Y cuando hablamos de desempleados decimos una persona que está buscando trabajo y no lo está encontrando. Eh, en cuanto a la distribución del desempleo, el 9,9% de desempleo corresponde a Montevideo y 11,2% al interior, en el interior hay mayor desempleo que en Montevideo. En cuanto a eh, eh, género, el 9% de los hombres están desempleados y que es el 12,6% de, de mujeres, el sexo femenino, son los que están desempleados. Quiere decir que el desempleo está concentrado básicamente en el interior y afecta más a las eh, mujeres que a los hombres. Eh, ha caído el promedio de horas de trabajo semanal en el mes de enero, en consonancia con lo que veíamos en la industria, también ha sido en el resto de los sectores, de 33,8 horas semanales de promedio de cada trabajo, trabajador en, en el mes de, de diciembre, pasamos a 29,7, caímos por debajo de 30 horas semanales de trabajo, valores que no veíamos desde mayo y junio del año pasado. El otro dato que publica el Instituto Nacional de Estadística y que contempla es el, el, la categoría ocupados ausentes, que ya la hemos mencionado en anteriores intervenciones, se refiere a aquellos que no están trabajando pero que aún mantienen no algún vínculo con la empresa que originalmente los había contratado. Por ejemplo, aquel que está en seguro de paro, de seguro de desempleo, con ánimo de ser retomado o no, o aquel que ha sido licenciado o que se encuentra con licencia, Aprovechando la caída de la actividad, eh, las empresas eh, envían, eh, a, hacen que los empleados trabajen, los obreros, los trabajadores se tomen su licencia. Bueno, el total que se encuentran en esta situación de los ocupados eh, es del 17%, 17,5% están en esta categoría. En diciembre teníamos solo el 7%, hay una suba muy importante de esta categoría, repito, que no son desempleados, o sea, no son estos 192 que habíamos visto, sino que son personas que por algún motivo están eh, trabajando, por decir de alguna manera, a media máquina, o sea, o están de este, en seguro de desempleo o están licenciados, mantienen todavía vínculo con la empresa, pero no están trabajando como lo solían hacer. Existen alrededor de mil personas trabajadores que están en esta situación. Están un poco en el limbo, ¿verdad? Es probable que los vuelvan a tomar, eso fue lo que ocurrió a partir del de mes de junio o julio del año pasado. Ahora hemos visto que fuertemente se incrementó la cifra de esta población en esta categoría. Los valores estos que estamos manejando, este 17,5% de los ocupados que están en esta situación, es un guarismo muy parecido al que teníamos en mayo. O sea, el mercado de trabajo volvió a ...a la situación que teníamos en el mes de mayo... ...tanto en lo que tiene que ver con el desempleo... ...como los ocupados ausentes... ...o como el número de horas de trabajo semanal promedio. Los motivos por los cuales están estos ocupados ausentes... ...en esa situación relativamente precaria... ...la inmensa mayoría es porque han eh, solicitado licencia... ...o sea, están cursando la licencia a, a obligatoria... ...el 75,2% está, 75, está en esta situación... Y el 12,4% porque tienen poco trabajo y por consiguiente no están trabajando todas las horas que están deseando. Y en tercer lugar aparece el seguro de paro. Obviamente estos motivos están muy vinculados a las restricciones eh, comerciales y de la economía que vivimos en el mes de enero cuando se recrudeció eh, la pandemia y volvimos un poco a la situación económica que teníamos a, antes de la mitad del año pasado, que es cuando... Eh, a partir de la caída fuerte de abril empezamos a vivir esa pequeña recuperación que, que se inició en mayo y como ustedes pueden ver se frustró ya en este momento. Finalmente tenemos un 18,4% de personas inactivas que han dejado de buscar, un total andan en el 71.400 personas, que no son desempleados y tampoco son ocupados ausentes, son personas que se han cansado de buscar trabajo y por consiguiente ya no lo están eh, buscando más. Están en la edad de trabajar y en otra oportunidad lo estarían haciendo. Pero como no encontraron trabajo, eh, se encuentran frustrados y en este momento ni siquiera lo están haciendo. Como ves, Jorge, el panorama en el mercado de trabajo del mes de enero es bastante complicado. Creo que no genera mucha sorpresa si está claro que es una piedra en el zapato para el desarrollo económico y social que va a enfrentar nuestro país en los próximos meses. Veremos cómo evoluciona, pero daría la impresión que esta situación vino para quedarse, por lo menos, hasta dentro de un par de meses que la situación sanitaria se aclare un poquito más. Vos sabés que Cifra presentaba, la empresa Cifra presentaba un informe en el comienzo de esta semana, y dentro del de rango de preguntas se le consultaba a los encuestados cuál era el, el principal problema, la principal preocupación que tenían. Y antes que la pandemia estaba el empleo. O sea, el, la, el... la gente realmente, más allá de, la, de los riesgos de salud, está preocupado por los riesgos económicos y por la incertidumbre de cómo encarar un año que realmente es impredecible en todo sentido de la palabra, ¿no? Es tan sencillo como eso, Jorge, bien lo has dicho, es verdad, es la preocupación de la mayoría de la gente, yo creo que la, la población en general o los trabajadores en general y las la, los empresarios también, ¿verdad? Lo que tienen en este momento es una gran incertidumbre y esa gran incertidumbre está paralizando a, a la economía y creo que lo que está faltando es un poco el rumbo, ¿no? Que alguien marque un poco el rumbo con un poquito más de claridad, obviamente no es lo que todos estamos pidiendo. Pero ¿y cómo, cómo, ¿cómo se podría llegar a eso, Mauro, teniendo en cuenta la vol volatilidad que tiene todo, no solamente el problema de la salud, sino la, la economía, lo que tiene que ver con, hasta con las importaciones y exportaciones, la apertura de fronteras? Está, está difícil encontrar el, el camino adecuado con tanta neblina, ¿no? Es difícil, efectivamente, compartimos, es, no es algo fácil, eh, de todas maneras, a mi humilde entender, creo que el Estado ha sido relativamente ausente en todo esto, en el sentido de que le ha faltado un poco más de energía para estabilizar el, al, al mercado interno. Me refiero a que no estoy hablando de que darle plena tranquilidad y seguridad de trabajo y de actividad a todas las empresas, eso es imposible. Pero creo yo que tendría que haber apuntalado un poquito más a las empresas. De hecho, ahora recién aparece una ley, por ejemplo que exonera en algo de aportes patronales a las pequeñas y medianas empresas, viene con un año de retraso, le va a tocar a los que todavía están vivos, pero creo que, por ejemplo, esta es una medida que debería haberse tomado hace varios meses ya, y también con respecto a otras medidas, como por ejemplo cuando se le aseguró muchas veces a los trabajadores la extensión del seguro de desempleo, y casi que se dio un guiño por parte del ministro de Trabajo, decir, bueno, si las cosas siguen así lo extenderemos un poco más. Yo creo que ese tipo de seguridad le faltó al resto de la actividad económica. A mi humilde entender. Gracias, Mauro. Muy amable. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, mucha suerte, Jorge. Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Chao. Frecuencia abierta.